¿Oigan ustedes la carta que le mando a la eufemia de mi vida? A ver si esta sí me la contesta. Cuando recibas esta carta sin razón, eufemia, ya sabrás que entre nosotros todo terminó. no la desenrecebida por traición o oh, mía. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. Sí, señor. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste, olvídate y mataron mis amores el silencio que les dite a ver si a esta si sí le das contestación oh mía del amor pa' que te escribo y aquí queda como amigo perfectísimo y atento y muy seguro servidor si sí, señorita En mis manos la última carta que me escribiste, Luterio. Y hablando de ella y su contenido, debo expresarte lo que a Ringlont te digo. Pides motivo de rompimiento, el del silencio que piensas que te di. Debo decirte, Luterio. You.